a desplegarla en todo el país. Me pareció razonable que en el primer tramo de la cuarentena se intentara consensuar y si había desacuerdo con la ciudad autónoma de Buenos Aires se tratara de acercar posiciones entre los dos gobiernos distritales y el gobierno nacional. Se logró, parcialmente, pero se logró. En el último tramo, todos lo sabemos, no se consiguió. Y estamos en un cuello de botella. Es ostensible que muchas de las actividades que se han abierto en la ciudad de Buenos Aires no son esenciales. Y no queremos entrar en polémica con sectores de la economía que indudablemente necesitan trabajar para poder seguir adelante. El gobierno nacional se encuentra en una encrucijada. Por un lado, no quiere contrastar con aquellas franjas que exigen el desarrollo productivo, hoy, y tampoco puede descuidar la salud de los argentinos. ¿Qué decisión tomar? Es realmente complicado y no me parece que las respuestas sencillas no dan a cuento. Pero sí es seguro que en cualquier circunstancia el gobierno nacional tiene el derecho de hacer uso de su poderío para poder salir hacia adelante y exigirle al área de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se avenga a las políticas públicas generales. Por un lado, para cuidar a nuestra gente. Por otro lado, porque le van a tirar los problemas de salud por la cabeza al gobierno de Alberto Fernández. Nadie le va a decir, no, tuviste una dificultad. Si le va mal en esta, se la van a echar en cara eternamente. Ahora bien, hasta ahora el respaldo de la sociedad persiste. Los datos que brindamos en las últimas jornadas, desde un 60, los más moderados a un 70, los más optimistas, por ahí andaba Garay. Esto quiere decir que hay una admisión del éxito inicial de la política de salud y una percepción del intento de salir adelante con políticas industriales. A partir de allí, desde aquel voto del 49%, se ha acumulado un poder apreciable. Las últimas intervenciones de Alberto Fernández, marcando con más firmeza la posición estatal, brindan la esperanza de, en uno y en otro ámbito, en el económico y en el sanitario, posibilidades de avance. Pero, en el último punto, todavía la situación está en veremos. Y ese veremos puede reportar problemas significativos... Si no se escucha a los especialistas, si no se escuchan los epidemiólogos, si no se escucha a los médicos y a los científicos que están trabajando en el tema. Porque entre hoy, arranque de mes, y aquel abril lejano del año venidero, cuando llegue la vacuna, hay un trecho enorme, enorme, que puede costar muchas vidas. Arrancamos, bueno comunicarse a las redes habituales Gabriel Fernández, la señal media la gráfica o llamar al 11 50 12 35 89 está en la producción Marza Narini les habla Gabriel Fernández giran, giran, todos sol, la vida Tenemos muchas voces y no queremos que nadie quede afuera, porque son realmente encares interesantes, que usted va a disfrutar y lo van a dejar pensando. Empezamos con Fernando Infante Lima. Golpes al vacío. En el boxeo, cuando un boxeador está grogui, comienza a lanzar golpes sin dirección. Golpes al vacío. Es un acto de defensa desesperado y se lanzan golpes con la ilusión de que alguno sea certero o que, cuando menos alguno, sea lo suficientemente efectivo como para detener, aunque sea momentáneamente, la lluvia de golpes que está recibiendo de su rival. Esta figura sirve para entender lo que está ocurriendo con un sector de la oposición y con los medios de comunicación que están asociados con ese sector de la oposición. Hagamos un poco de cronología. Durante los cuatro años de presidencia de Mauricio Macri, si bien sobraban los motivos para hablar de las acciones de gobierno, lo único que hizo este sector fue cuestionar al peronismo. Sin embargo, eso no fue suficiente y el Frente de Todos ganó la elección presidencial en 2019. Quiere decir que lanzaron un golpe al vacío. Tiempo atrás, durante semanas, anunciaron un inminente default que nunca ocurrió. Es más, el acuerdo impulsado por el ministro Guzmán alcanzó un nivel de adhesión inédito, totalizando casi el 99% de los tenedores de bono. Es decir que, otra vez, lanzaron un golpe al vacío. En el mes de abril, este sector lanzó la idea de retomar de manera urgente las labores parlamentarias aduciendo de que si no se hacía estaba en riesgo la democracia lo que no tuvo en cuenta ese sector es que en ese momento ante la escalada de contagios a escala mundial de la pandemia ningún parlamento del mundo estaba sesionando además olvidaron mencionar que durante el 2019 la labor parlamentaria fue escasa porque el gobierno no llamaba a sesión y sin embargo en ese momento nadie dijo que la democracia estaba en riesgo es decir, lanzaron otro golpe al vacío durante la cuarentena dijeron que la política sanitaria del gobierno en realidad era deficiente que el virus no tenía un nivel de contagio alto y que en verdad, lo que se estaba intentando hacer era avanzar sobre las libertades individuales. Sin embargo, ningún ciudadano perdió sus derechos y muchos de esos políticos y comunicadores que decían que el virus no existía, terminaron infectados. Es decir, lanzaron otro golpe al vacío. Hay un gobierno que lento, pero seguro, va avanzando. Un paso... Otro paso, otro paso. Mientras tanto, un sector de la oposición, el más reacio, el menos combativo, el virulento, el que decía casi mántricamente que quería respetar las instituciones de la República, el mismo que mandó en el día de ayer hacer una propuesta y a tratar de que mucha gente ingresase por la fuerza del Congreso, mientras tanto ese sector y los medios de comunicación que lo acompañan tiran golpes al vacío. Nosotros no tiramos golpes al vacío, precisamente porque escuchamos la música de Paul Newman y de Robert Redford. Patricia y tiene coronavirus, ¿eh? le cuento. En la misma línea del planteo inicial del programa de hoy, se va a anunciar en las próximas horas el congelamiento de alquileres y desalojos. La extensión de esa determinación, que había logrado importante adhesión, y que fue adoptada tempranamente por el Gobierno Nacional. Levantamos la cortina y les cuento algo. En la tribuna grita gol el lunes desde la capital. Eh, ahora viene Carlos Zaira, no lo no hablar de eso, pero les digo... Eh, la burbuja es la mejor manera de enfermar a todo lo que están adentro de la burbuja. Es genial la idea, ¿eh? porque con que uno tenga el virus, todos los que están encerrados en la misma región, en la misma zona, y pueden acceder al contagio. Así que felicitamos a la gente de la NBA y a la gente del fútbol argentino que ha copiado la iniciativa por contagiar a todos sus jugadores. Escuchamos a Carlos Aira. Ya nada será igual una semana más. Y en este tiempo de, de cuarentena que llevamos respetando, aunque pareciera ser que desde el viernes pasado ya no existe más la cuarentena en la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos tenemos que sorprender cada día miércoles cuando realizamos estos encuentros virtuales, estos encuentros por, por WhatsApp, porque nada deja de sorprendernos, nada deja de sorprendernos. Hace un par de miércoles atrás, planteaba que se estaba dando algo inédito en la historia argentina, y tiene que ver con lo siguiente, una serie de, de grupos empresariales, de grupos económicos, con fuertes patas comunicacionales, por ejemplo, el Grupo Noble, siendo la verdadera oposición política del país. Cuando lo que queda claro, sobre todo luego del espectáculo de ayer, que Juntos por el Cambio, es un sello de goma, no es otra cosa, es un sello de goma que lo afirma sobre la política argentina, con mucha fuerza, estos grupos empresariales. Eh, no debía sorprendernos tampoco, ¿no? O sea, lo de ayer fue... Lo de allá fue entre escandaloso, demencial y psiquiátrico. Esta, esta, esta idea de no debatir en forma virtual cuando en distintos territorios, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, se hace. Pero acá, claro, acá hay un tema. El tema es el siguiente. Hay una disparidad mediática que es abrumadora. Y en esa disparidad mediática abrumadora... Hay temas que pasan de largo. Por ejemplo, por ejemplo, el tema cuarentena. Eh, lo escuchaba con mucha atención y con mucha preocupación a Jorge Rashid, ayer aquí en, en Radio Gráfica, plantear un escenario terrorífico para diciembre próximo. Y tal vez muchos argentinos no sepan o no tengan claro que la Constitución de 1994 la misma que eh, permitió que la capital federal deje de ser justamente es una capital federal de la República Argentina para ser una ciudad autónoma, es la que, por ejemplo, ha generado un término que es el AMBA, el AMBA, con políticas que son increíblemente dispares, increíblemente dispares, más allá del Riachuelo o más allá de la General Paz. Y ante ese escenario terrible que pronosticó alguien que sabe en serio, como es Jorge Rashid, la romana la va a pagar el gobierno nacional, porque nadie, o somos muy pocos, los que nos interesa la idea de bueno cómo se ha provincializado esto la República Argentina luego de 1994. Tema complejo, ¿eh? tema muy difícil. Y hoy, finalmente, el cuerpo médico forense afirmó que el, el cuerpo encontrado es el de Facundo. Y acá comienza a tallar otro problema. Porque, obviamente, la necesidad de justicia, la necesidad de justicia, de saber qué pasó con este muchacho, Ahora, es una prenda política, es una prenda política y está ya dentro de las dificultades, dentro también de las contradicciones del campo nacional, porque la antipatria, señoras y señores, no tiene muchas contradicciones públicas. Y nosotros sí. Ante todo, que actúe la justicia, que actúe la justicia, que determine qué fue lo que sucedió y a partir de allí el reclamo real de justicia. Caiga quien caiga. Ya nada será igual. Una semana más. Añado a las reflexiones que venimos realizando escuchando que el discurso de Axel Kicillof fue significativo un grito de alerta un diagnóstico crudo un diagnóstico sincero y eficaz ahora bien desde el estado un discurso de esa naturaleza se puede formular una sola vez a la segunda vas a ser un comentario o tener que tomar medidas para resolver eso que está señalando ahí está la traba sobre todo porque el gobierno de provincia es el que está mejor ligado al gobierno nacional. Si el gobierno de provincia y, por lo tanto, el nacional, que tiene una coincidencia relativa pero importante en materia de diagnóstico de la situación sanitaria nacional, señalan eso, ya no hay lugar para, dentro de 10 días, una nueva conferencia alertando sobre los problemas que van a venir. Esa nueva conferencia tiene que ser disponiendo las medidas adecuadas para prever lo que está por venir. Vamos a la pausa y vamos con todo lo que nos están diciendo ustedes.